Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Sad. Juro por el honorable Corán que contiene amonestación para los siervos, que no es como dicen los idólatras de la Meca. Sino que quienes rechazan la verdad están llenos de arrogancia y se oponen a Muhammad. Cuántas generaciones destruimos anteriores a ellos que suplicaron nuestro auxilio al ver el castigo cuando ya no tenían escapatoria y se sorprendieron de que les llegara un amonestador de entre ellos y quienes rechazaban la verdad decían acerca de Muhammad es un brujo un embustero pretende que En vez de adorar muchas divinidades, adoremos sólo una. Esto es realmente extraño. Y los dignatarios de entre ellos salieron diciendo a la gente, Marchen y continúen fieles a sus ídolos. Eso que adoremos sólo una divinidad es algo que ha sido planeado por Muhammad al para obtener poder sobre nosotros. Nunca antes oímos tal cosa en la última religión, la de los cristianos. Lo que ha traído Muhammad no es más que una pura mentira. Iba a descender la revelación sobre él de entre todos nosotros. Mas realmente dudan sobre mi revelación porque aún no han sufrido mi castigo. ¿O acaso tienen las llaves de la misericordia de tu Señor, el Poderoso, quien concede a quien quiere lo que le place para decidir quién debe ser escogido como profeta? ¿O acaso les pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y de cuanto existe entre ellos? Si es así, que asciendan por los caminos que conducen al cielo para controlar los asuntos de la creación y de la tierra y conceder la revelación a quien ellos quieran no son sino un ejército que será derrotado como ya lo fueron otros que se aliaron en contra de la verdad antes de tu gente oh Muhammad también desmintieron a sus mensajeros el pueblo del profeta Noé y los pueblos de Ad y del Faraón el de las estacas así como el pueblo de Samud el pueblo del profeta Lot y los habitantes de Al-Aika estos son quienes se aliaron en la incredulidad contra sus mensajeros todos ellos desmintieron a sus respectivos mensajeros y se cumplió sobre ellos mi castigo ¿a qué esperan esos que rechazan la verdad de tu pueblo oh Muhammad para arrepentirse y creer que suene el soplido del cuerno anunciando la hora final y no puedan regresar a la vida y dicen burlándose Señor adelántanos nuestra parte del castigo en esta vida antes de la llegada del día de la rendición de cuentas Ten paciencia con lo que dicen oh Muhammad y recuerda a nuestro siervo David quien había sido dotado de fortaleza física para adorar a Allah y de un buen conocimiento de la religión. Y siempre se volvía a Allah en arrepentimiento y en todos sus asuntos buscando su complacencia. Hicimos que las montañas nos glorificaran con él al anochecer y al amanecer y que las aves se agruparan en el aire para glorificarnos con él. Todas le obedecían y se unían a él en sus alabanzas y fortalecimos su reino y le concedimos sabiduría y capacidad para juzgar te han llegado noticias de los dos litigantes que treparon la pared del templo hasta llegar al santuario donde se hallaba David cuando entraron de improviso donde estaba David este tuvo miedo de ellos le dijeron No temas. Somos dos litigantes. Uno ha sido injusto con el otro. Juzga entre nosotros con verdad y justicia. Y guíanos hacia lo correcto. Dijo uno de ellos. Este es mi hermano en religión y posee noventa y nueve ovejas. Mientras que yo solo tengo una. Él me dijo que se la confiara y me convenció con sus palabras. David replicó, Ciertamente, ha sido injusto contigo pidiéndote tu oveja para sumarla a las suyas. Y son muchos los socios que se aprovechan unos de otros, salvo quienes son creyentes y obran con rectitud, aunque estos son bien pocos. Entonces David, David, crejo que ha lo había puesto a prueba pidió perdón a su señor y cayó postrado ante él arrepentido por haberse apresurado a emitir un juicio antes de escuchar lo que el otro litigante tenía que decir y lo perdonamos por ello realmente obtendrá una posición privilegiada cerca de nosotros y un buen lugar de retorno en el paraíso Oh David, hemos hecho de ti un profeta y un rey con poder sobre la tierra. Juzga entre los hombres con la verdad que te ha sido revelada por tu Señor. Y no sigas sus pasiones, pues te desviarían del camino de Allah. Ciertamente, quienes se desvíen del camino de Allah recibirán un severo castigo el día de la resurrección de Dios por haberse olvidado del día de la rendición de cuentas. Y no creamos los cielos y la tierra, y cuanto existe entre ellos en vano. Eso es lo que creen quienes rechazan la verdad. ¡Ay de ellos! ¿Qué castigo les aguarda en el fuego del infierno? Vamos a tratar a quienes creen y actúan con rectitud, como a quienes corrompen la tierra y no. ¿O vamos a conceder la misma recompensa a los piadosos que a los libertinos? Este Corán es un libro bendito que te hemos revelado para que los hombres mediten sobre sus alleyas y para que reflexionen los hombres de buen juicio. Y a David le concedimos a Salomón como hijo. Qué excelente siervo. Siempre se volvía a nosotros en arrepentimiento y en todos sus asuntos. Recuerda, oh Muhammad, cuando le fueron mostrados por la tarde unos veloces corceles de pura raza. Cuando terminó la exhibición de estos, dijo Salomón: Mi amor por las buenas cosas, los corceles, me ha distraído de alabar a mi Señor hasta que se ha hecho de noche. Entonces dijo: Tráiganme los de nuevo y pasó la mano o la espalda por sus patas y cuellos y ciertamente pusimos a salomón a prueba y pusimos en su trono un cuerpo entonces se volvió a nosotros arrepentido dijo señor perdóname y concédeme un reino que nunca nadie podrá tener después de mí Tú, realmente, concedes lo que quieres a quien te place. Y sometimos el viento a sus órdenes, el cual soplaba con suavidad y lo llevaba hacia donde él quería. Y también sometimos bajo sus órdenes a los demonios de entre los yin, incluyendo a toda clase de constructores y buzos que extraían perlas del mar, y a otros rebeldes que se desplazaban los tenía encadenados le dijimos este reino es una concesión que te hacemos puedes conceder parte o reservártelo todo según te plazca sin que tengas que rendir cuentas por ello realmente obtendrá una posición privilegiada cerca de nosotros y un buen lugar de retorno en el paraíso Y recuerda a nuestro siervo Job, cuando invocó a su señor diciendo, El demonio me ha infligido enfermedades y sufrimiento. Allah le respondió, Golpea la tierra con el pie. Entonces brotó un manantial, y Allah le dijo, Esta agua fresca es para que te laves y bebas de ella y sus males desaparecieron y lo agraciamos devolviéndole a su familia y concediéndole el doble de hijos y bienes en compensación por lo sufrido por misericordia nuestra y para que sirviera de lección a los hombres de buen juicio y le dijimos toma un manojo de hierbas y pégale a tu mujer simbólicamente con ellas para no romper el juramento Realmente, lo hallamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Siempre se volvía a nosotros en arrepentimiento. Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob. Habían sido dotados de fortaleza para adorarnos y de entendimiento de la religión. Ciertamente, los favorecimos siempre haciendo que recordasen siempre la morada de la otra vida y se la recordaran a los hombres para que se esforzaran por conseguirla y están entre los escogidos por nosotros y entre los virtuosos y recuerda a nuestros siervos Ismael Eliseo y Dulqilf todos ellos de entre los virtuosos este corán es una exhortación y los piadosos obtendrán un buen lugar de retorno en la otra vida los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso con las puertas abiertas de par en par para ellos estarán recostados en ellos sobre divanes y pedirán fruta abundante y todo tipo de bebidas y tendrán mujeres castas de recatada mirada de la misma edad. Esto es lo que se les ha prometido para el día de la retribución. Esta será nuestra provisión sin fin. Así será. Y los transgresores tendrán un pésimo lugar de retorno, el infierno donde arderán. Qué pésimo lugar para permanecer en él. Así será que padezcan y beban agua hirviendo y secreciones de pus, y sufrirán otros castigos similares. Los guardianes del infierno dirán a los habitantes del fuego que causaron el extravío de quienes lo siguieron. Este es otro grupo que entrará en el fuego con ustedes. Estos responderán, no son bienvenidos, ellos no son bienvenidos. Entrarán y arderán también en él. Dicho grupo dirá a quienes los extraviaron en la tierra. Tampoco ustedes son bienvenidos. Ustedes son quienes nos trajeron aquí. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. Y dirán, Señor, haz que quienes nos trajeron aquí reciban un doble castigo en el fuego. Señor, haz que quienes nos trajeron aquí reciban un doble castigo en el fuego y los habitantes del fuego dirán refiriéndose a los creyentes ¿Cómo es que no vemos aquí a quienes teníamos por perversos? Nos equivocamos al burlarnos de ellos en la tierra o están aquí y no los hemos visto. Esa será en verdad la discusión que los habitantes del fuego sostendrán entre ellos. Di a tu gente oh Muhammad realmente yo no soy más que un amonestador y no hay más divinidad verdadera que Allah el único el dominador supremo el señor de los cielos y de la tierra y de cuanto existe entre ellos el poderoso el sumamente indulgente diles oh Muhammad Este Corán es una gran noticia para ustedes. Mas si alejan de él, y antes de la revelación no poseía ningún conocimiento sobre la discusión que los ángeles sostenían en el cielo acerca de la creación de Adán. Solo me ha sido revelado que no soy más que un amonestador que les expone con claridad los mandatos de Allah. Recuerda a tu gente Oh, Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, Voy a crear un hombre a partir del barro, y cuando lo haya moldeado y haya insuflado en él el alma, se postrarán ante él. Y todos los ángeles se postraron, con la excepción de Iblis. Se llenó de soberbia, y fue de los rebeldes que Al desobedecer a Allah, Allah le dijo, Iblis, ¿qué te ha impedido postrarte ante Adán, a quien he creado con mis manos? ¿Te has comportado con arrogancia o eres de quienes claman ser superiores? Iblis respondió, Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él me creaste. Lo creaste de barro. Alá le dijo: Sal de aquí, pues quedas expulsado y te verás privado de mi misericordia hasta el día del juicio final. Iblis le dijo: Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. Alá respondió: Se te concederá tal plazo hasta el día señalado. Iblis le dijo: "Pues juro por tu poder que extraviaré a todos los hombres, salvo a quienes de entre tus siervos te adoren con sinceridad y hayas escogido para concederles tu misericordia." Dijo a Alá: "Yo soy la verdad y no digo más que la verdad." Llenaré el infierno contigo y con todos los que te sigan. Di a los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad. No les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje. Y no he falseado el Corán añadiendo algo que no me ha sido revelado por Allah. Este Corán es realmente mal una exhortación para los mundos de los jin y de los hombres y pronto sabrán sobre su veracidad